que nos vamos con un rap que sé que te gusta, tontín Ay, es verdad que tenemos rap que guay Let's go. <música> <¿Sí>? <música> <música> <música> sí, Se ha confundido. ¿Quieres ser mi amigo? Que no, que no. Que no. Que no, que no. Que sí. Coge el teléfono. Suena el teléfono. Llama al vecino. Una gotera se cruza en tu camino. Por favor, señor. Yo no tengo la culpa. Pero él te ladra. Pero él te insulta. Me cago en Graham Bell. Que pandento una oreja de Lima, Nueva York. Me cago en él por ladrón. Coge el teléfono. Phone. teléfono. Una promoción. Está de suerte. ¿No quiere pagar menos dinero? No, gracias, señora. No quiero. Pero, pero... ¿Estás seguro? ¿Seguro, señora? Estoy. Y además persuadido. Si yo solo quiero un número sin trampa tras el que haya una persona y no una maquinita de esas que disfruta que casi te grita... Pulse 3. ¿Perdone? No lo entiendo. Por favor diga o los números de su DNI. Que no que sí, cabrón que me pases con un operador. Perdone, no lo he entendido. Su llamada será atendida por un operador. Eso es robón, mamón. ¿En qué puedo ayudarle? Pues mire, son ustedes unos sinvergüenzas. Llevo media hora y, pipi, pi, pi, pi. será cabrón o es que no disfruta de un buen salario. ¿Dónde está el conde? ¿Dónde el millonario? A por él, a por él, sin cuartel. Suena el teléfono, coge el teléfono. Hola Piluca, ¿cómo te va? Tengo una movida, te tengo que contar. Super heavy. A le han robado la moto, sí, tía. Super fuerte ayer. Viva, viva la comunicación: 100 pulsas, 12 teclas y estoy en Oregon. Viva viva el mundo moderno. Pulso nueve teclas y estoy en el infierno. Llámame, llámame, llama, llama me, llama me, llama, llama me, llama me, llama. No llames, no estoy. Llámame, llámame, llama. No llames, no estoy. Llámame, llama me, llama, llama. Él sí pasa, amigos. Arte Supremo Radiofónico, Madre Qué bueno. Mía, qué bueno.